Hola Mari, oh, sí, buenas oh, tardes. Hola, qué dificultades que tenemos con las, con las comunicaciones. Eh, bueno, pero lo logramos. Ya está, ya se resolvió, sí. Mm -hmm. Estaba queriendo yo contar un poquito sí, de qué sí, se trata este, este evento que tienen eh, organizado para el 27 de febrero, así que contanos un poquito ¿va? de qué va, digo, esto de que acá estamos con esta boca en este mundo. Bueno, la propuesta nace de mi participación en la Red Federal de Periodistas Feministas, ¿Sí? que es un grupo que hace varios años que viene trabajando, principalmente en un comienzo eh, lo integraban las provincias del norte y hace dos años nos sumamos las provincias patagónicas y completamos ese mapa, Somos una o dos periodistas por provincia Bien. Yo tengo el gusto enorme de representar a La Pampa uh -huh. Y venimos impulsando esta campaña, esta consigna Que es Acá Estamos sí. Que es un poco un juego para responder a esa pregunta Que nos hacen tanto, eh, y sobre todo en estos últimos tiempos Que es ¿Dónde están las feministas? Así bueno, es, así es Nosotros decimos Acá Estamos, Acá Estamos Todas Acá Estamos Todos, Acá Estamos Todes Acá estamos las mujeres trabajadoras, acá estamos las jubiladas, acá estamos las madres solteras, acá estamos las disidencias. Y tratamos de, de impulsar eh, bueno, es, ese grito, esa bandera, eh, cada una en su provincia, eh, bueno, de acuerdo con, con sus, propios, sus propias ideas, sus, sus intereses personales. Y como vos sabés, yo soy una apasionada de las letras, uh -huh. soy periodista y además... Bueno, me he acercado mucho a la literatura, entonces esta consigna que venimos impulsando y que incluso eh, la tomamos el año pasado en la marcha del 8 de marzo en, en La Pampa, fue bandera también de esa movilización, eh, a mí en principio el año pasado, que creo que hablamos también con sí, vos sí, en el programa, cierto. ¿te acordás? Sí, de? me acuerdo, sí. Bueno, yo convoqué para junio, que se cumplían 10 años de Ni Una Menos, uh -huh. a eh, escritores, escritoras, poetas, periodistas, a quien escribe en su casa y nunca publicó nada, pero que eh, haya tenido, en, eh, producido en estos últimos años algún texto con perspectiva de género, con una mirada crítica, con una mirada más vinculada a, a tratar las complejidades de este mundo, las violencias, el dolor, la crueldad, desde la literatura o la no ficción. Y pasó algo súper lindo porque recibí más de 28 textos. Me acuerdo, de, Ángeles, sí, me acuerdo. De, de diferentes lugares de la provincia. Fue sí, muy hermoso sí. porque no era solamente Santa Rosa, ¿viste? había gente de los sí. pueblitos, hombres, mujeres, eh, disidencias participando. Y eso se publicó gracias a un acuerdo con Ana Datri, la editora del de suplemento Caldenia del diario La Arena. Uh -huh. Y había quedado ahí, como en un espacio donde, bueno, es hermosa la publicación y sobre todo en un soporte de papel, ¿no? Que, que es algo que, que hoy valoramos tanto, que queda ese registro. Pero en este momento, con la previa del 8 de marzo, estamos todas las compañeras de esta red federal tratando de impulsar algún pequeño gesto vinculados a, a este llamado nuestro de Acá Estamos, que es una invitación a volver a juntarnos. Eh, y se me ocurrió eh, organizar Un encuentro, una ronda de lecturas, pero presencial, donde todas esas personas que me hicieron llegar su texto y que a muchas no conozco, nos podemos encontrar y leer en voz alta, volver a celebrar el encuentro, que también es como Nació Ni Una Menos. Mm. Al principio de todo, Ni Una Menos fue una ronda de lecturas, eh, de textos comprometidos, y después se transformó en La Marcha, y bueno, en ese nombre que se convirtió... Eh, Movimiento enormísimo, por suerte. Así que, ¿qué más, eh, o qué mejor, o qué más hermoso que generar este encuentro en la Casa Museo de Olga Orozco? No, sí, por supuesto, un lugar maravilloso. Entonces, ahí convocaste autoras y autores pampeanos, pero justamente están relacionándolos con, con esas personas que. Ya, eh, acudieron a tu convocatoria del año pasado Y te mandaron esos textos maravillosos Que se, fueron, se publicaron ¿Tiene que ver con eso? ¿O también hay otras autoras Que se suman a esta ronda de lectura? Mirá, de principio la invitación es Que todos los que tengan ganas de acercarse ah, a, a escuchar estas lecturas en voz alta Puedan arrimarse a la sala La Fantasma De la mm. Casa Museo El Gorosco, Este viernes 27 a las 20. Sí. Quienes van a tomar la palabra son algunos y algunas de los que se animan y los que pueden estar que publicaron esos textos. Bien. Eso no quita que alguien que vaya eh, y que lleve su texto y que quiera sumarse a esa ronda lo pueda hacer también. Bien. Mi intención es reunirnos eh, muchos, muchas y, y ponerle voz a todos estos autores y autoras y me han escrito... Viaja gente de Guatraché, que mandó textos, de Realicó, de Pico, de Castex. Entonces estoy muy contenta Qué porque eh, romper un poco también la virtualidad, volver a sostenernos la mirada, volver a escucharnos, y sobre todo textos donde hay un trabajo con el lenguaje, uh -huh. con una pretensión literaria, hay cuentos que tratan, de eh, femicidios que, que no llegaron a ser, de intentos de femicidios, historias reales transformadas en cuentos, hay cuentos eh, inspirados en las mujeres jubiladas yendo a la marcha, hay poesías que celebran el poder de la amistad, eh, hay crónicas íntimas que recuperan conversaciones de una tía con su sobrinita que, chiquitita que dice este cuerpo es mío, eh, hay ficción y no ficción claro. o sea, crónicas periodísticas que tratan el tema de Andrea López Bien. Eh, eh, algunas desde la no ficción, como una crónica hermosa de Cintia eh, Alcaraz, eh, y también hay, una, hay un, un cuento inspirado en Andrea es muy diverso, hay papás que les hablan a sus hijas cuando las ven con, con un pañuelo violeta hay hombres que eh, produjeron textos eh, recuperando esta idea de, de la tribuna de varones que siempre tienen atrás, ¿no? como en la cabeza, una mm. idea de Rita Segato, y que los determina a comportarse de un modo eh, en la sociedad. Entonces es súper amplio. Bien. Eh, bueno, creo que va a ser hermoso escucharnos, Sin ¿viste? Sin escucharnos. duda. Sin la duda. palabra escuchar, aparte hoy, me parece que hay que revalorizarla de vuelta, porque por momentos parece que todos estamos hablando solos. No, no, en estos tiempos de la virtualidad lo que más cuesta justamente es esto de escucharnos, ¿no? Y sobre Exacto. todo eh, con estas cuestiones de las redes que, que están en, en, los, en los cortos videos o en los reels donde son instantáneos, inmediatos, de muy pocos segundos, eh, no nos tomamos por ahí el trabajo tan interesante de escucharnos y, y valoro mucho también esto de la presencialidad, ¿no? para salir un poco también de, sí. de, este, de esta adicción, la llamo yo en muchos casos, de, de, de, de, de la virtualidad que nos quita esto, lo maravilloso que tiene que ver con mirarnos, con encontrarnos, Y, y por al ahí cual. también el abrazo, que siempre, siempre, cual, siempre es necesario cual. y sobre todo en estos momentos. Y la literatura, la literatura. Sí, ves, sí, como la palabra, sí, sí, sí, sí. Claro, como cualquier arte. Es un abrazo, porque también estos textos, eh, yo sentía, hay autoras y autores que eh, era la primera vez que compartían un texto y que se claro, publicaba, por sí. ejemplo, en un diario, sí. y son textos de calidad, de uh -huh. búsqueda, sí. donde realmente hay, no hay una intención de hacer catarsis, sino que hay una idea que se piensa, que se mastica, y eso también va en contra de la lógica de las redes que manejamos hoy. la Tal literatura cual. Implica tiempo, sí, implica sí, paciencia, sí. y además logra conmover. Cuando hay un texto bien escrito, nos toca una fibra y nos sensibiliza de una manera que quizás una sí. noticia, la, la, o sea, la misma historia vista en un noticiero no nos impacta tanto como tal vez un cuento inspirado en esa historia, porque Exacto. va a lugares más profundos y más humanos, Entonces, sí, eh, en todo sentido, sí, funciona sí, como sí, un abrazo. Sí, sí. sí, lo sí presente, claro, claro que sí, tan necesario. Eh, veo que, que hay una muestra fotográfica también, Ángeles. Sí, además de, de que nos vamos a reunir por esta uh -huh. ronda de lecturas previas al, al 8 de marzo, vamos a compartir eh, fotos que tenemos, que vamos eh, haciendo archivos desde la red de... Eh, periodistas feministas ¿Sí? y que recuperan un poco esta consigna de la acá estamos en diferentes puntos del país, ¿no? desde las provincias del sur hasta las del norte, el centro, cómo esta consigna de la acá estamos empieza a replicar, así que van a haber imágenes vinculadas a eso, una pequeña muestra y va a haber también... Eh, imágenes de la publicación en Caldeña, gigantografías para que también las autoras y los autores puedan encontrarse ahí eh, y mi intención es que esta muestra después pueda habitar otros espacios Perfecto. y que también esté disponible para, para que circule por diferentes sí. lugares o, o pueblos de La Pampa y que estos textos eh, sigan circulando así Sin duda. Que, ah, es maravilloso eso ¿sí? de que sea este, itinerante como le digo yo claro, que pueda cual, eh, verse que pueda o mostrarse circular. y que circule por distintos sí. ámbitos así que bueno entonces está completa eh, la ronda de, de, de, de lectura la muestra fotográfica y tenemos un cierre en, ese, en esa actividad eh, Ángeles Sí, con Silvina Datri, así que bueno, sí. contanos. Sí, eh, bueno, para mí lo que termina como de, de coronar este encuentro, que ya me generaba un montón de alegría planificarlo, y um, hablé con Silvina Datri, ella está preparando una obra eh, que se llama Ceremonia Nocturna, que está pronta a estrenarse, que recupera textos de la poesía de Olga Orozco. sí. Y lo que va a hacer ella es, por eso es una chapita maravillosa, porque previo a ese estreno de esta obra que ella que también dirige, eh, va a cerrar nuestra noche de, de Acá Estamos, con esta boca en este mundo, que es un, el título de un poema de Olga. Uh -huh. Ella eh, representando en un unipersonal, poniéndose en el cuerpo de Olga y ofreciéndonos eh, un monólogo donde va a hacer un recorrido por por la obra de Olga Orozco. Barbaro. Así que tengo mucha ilusión también de ese momento, eh, porque todo termina como encastrando, ¿viste? Sí, sí, Estamos sí, en, sí. en la casa de Olga, sí. eh, Silvina Datri, que es una gran actriz, va a hacer esta representación, va a traer estos textos, bueno, esta poesía tan potente, tan conmovedora, tan auténtica de Olga, sumado a todas estas otras voces de personas que son pampeanas también y claro. que a veces... Eh, no, no, no sabemos qué está escribiendo, qué está produciendo el de al lado, eh, qué está pensando. Bueno, entonces, la invitación es para que todos y todas los que nos están escuchando se acerquen este viernes a las 20, la actividad es libre y gratuita, eh, para compartir, bueno, un rato eh, de, de palabras que, que nos van a abrazar y que intentan también aflojar un poco con tanta crueldad, con... Con tanto odio que, que nos tiene bastante acorralados, ¿no? Eh, celebrar a través de la palabra el encuentro y, y sabernos que estamos juntas, estamos, juntos. Estamos, que acá estamos. Eh, que acá estamos. Ángeles, me parece maravilloso. Celebro, celebro toda esta actividad y sobre todo celebro, como vos bien lo explicás, el encuentro. Porque resulta siempre gratificante además de todo eso, ¿no? todo eso que vos nos contaste que es tan lindo. Así sí. que, bueno, solo desear que, que se acerquen muchas personas para compartir este, esta actividad. Entonces, repetimos, es el viernes 27 de febrero, este viernes que viene, a las 20 horas, en la sala La Fantasma de la Casa Exacto. Museo Olga Orozco, entrada libre y gratuita. Así que todas las personas que se quieran arrimar, va a ser algo Muy, muy interesante. Te deseamos desde aquí, desde este programa, eh, lo mejor, eh, Ángeles. Bueno, y, Mari, gracias. Gracias por siempre estar, por ser difusora también y, y por habilitar est este tipo de encuentros también, que, que la radio, la comunicación es, es tan importante para, para que esto circule, para sí. que la invitación llegue y para que el encuentro entonces sí sea posible, sí se genere. Así es, y tiene que ser posible porque estamos, este, las mujeres, si bien estamos atravesadas por tantas situaciones adversas ¿no? en estos momentos críticos, pero digo, esto de, de reivindicar la palabra, el abrazo y, como dije anteriormente, el encuentro, que es lo más maravilloso. Así que, bueno, felicitaciones, Ángeles, por esta actividad tan linda que has preparado y lo mejor para este día. No, bueno, gracias a ustedes. Es, creo que esto es un posible gracias a un montón de buenas voluntades, claro porque que sí. yo disparo una idea y bueno, y esto de que hay escritores y poetas que, que de todos lados se van a subir a un auto y van a manejar quizás 150 kilómetros uh -huh. solo para estar. Sí. Bueno, bueno, y agradecer a la Casa Museo, por supuesto, de Gorosco que es eh, muy amorosos con el acompañamiento, eh, Cultura de Provincia, que, que también estuvo ahí a disposición. Entonces, sí. bueno, la suma de estas buenas voluntades hace posible que... Eh, las salidas por ahí siempre colectiva así, así que es. gracias espero que nos encontremos el viernes acá estamos entonces eh, Ángeles gracias gracias por Un este eh, por este tu tiempo con tu tiempo mujer hasta muy pronto hasta pronto hablábamos entonces con Ángeles Alimandi ella es este, integrante de la red federal de periodistas feministas y en el marco que se acerca ya del 8 de marzo día internacional de la mujer con esta actividad tan linda que han preparado para este viernes 27 de febrero. En la Casa Museo Olga Orozco. Muy bien, vamos a una pausita musical a Valentina y yo me quedo acá, no te vayas.